Pero es un hombre que decidió ser un deportista extremo, un deportista de alto rendimiento. Su personalidad habla mucho de él y creo que no necesita mayor presentación el señor Carlos Espada, que es el señor Conan. Conan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias. Oye, hay pocos luchadores cubanos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú por qué luchador? Este... Eh... <coughs> Yo antes era boxeador en, en el ejército de los Estados Unidos, y este un día... Pero tú eres cubano, ¿no? El sí, sí. Um, y este un señor me vio este, en una bronca y me preguntó si yo quería ser luchador, y a mí de verdad no me gustaba mucho la lucha, y este él me invitó a Tijuana a ver una lucha libre, una función de lucha libre, yo tenía como 21 años, yo nunca había visto, yo no sabía quién era el santo, ni demo, ni perro aguayo, nada... Y me llevó a la lucha yo me quedé fascinado. Este, las capas, las máscaras, los lances, la sangre, este, la pasión de la gente. Este, parecían superhéroes, muy diferente a la lucha gabacha. Y me quedé muy impresionado. Y, la, y al próximo me invitaron a entrenar y la próxima semana me puse a entrenar. Ok, pero eh, tú eras boxeador en el ejército de los Estados Unidos, pero vamos unos años para atrás. Naces en 1964. Uh -huh. en la... Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. ¿Y a qué edad sales de Cuba y cómo sales? Como los de, dos, tres, dos, tres años. Este, y nosotros salimos en avión, no en balsa ni nada de eso. Salimos en avión. Obviamente este, mi mamá antes era un re, una rebelde para este, la causa de Fidel Castro. Este Querían sacar el gobierno corrupto de Batista, que estaba manipulado por la mafia los Estados Unidos y el gobierno. Este, nos salimos, llegamos a Boston, Massachusetts, que está a un lado de Nueva York, y ahí ella conoció a mi papá, que es un boricua, que es Carlos Santiago Espada. Ok. Eh, ¿Tú cuántos hermanos son? Seis. ¿Tú eres el mayor? Sí. ¿Y los demás hermanos también salieron de, de Cuba, nacieron en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo está ese uno, sal, este, La mayoría nacieron en los Estados Unidos, uno más este, nació en Cuba, Entonces, todos nos criamos este, en los Estados Unidos, pero en, en este barrios latinos. Ok, ¿tú qué? ¿Cuál es tu sentir? ¿Eres latino, eres cubano, eres gringo? ¿Qué eres, Conan? Yo soy este cubano, puertorriqueño, esa es la sangre de mi mamá y mi papá, y este americano, porque soy nacionalizado americano, pero a la misma vez... este Tengo un amor muy grande por México, porque aquí me hice como luchador, aquí me hice popular, aquí he vivido este, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Tengo amor por los cuatro países. Ok, tú, ¿cómo fue tu, tu infancia? ¿En qué, ¿En qué barrios creciste allá en Nueva York? Yo en Miami me crié. Ah, ok, no, en Nueva York, en Miami, sí. perfecto. Este, en un lugar que se llama Carroll City, uh -huh. a donde la mayoría eran negros. Este, yo ya a los seis años pues a mí siempre me gustaba tener dinero a los seis siete años mi mamá era santera y ella me pagaba dinero para hacerle unos trabajitos eh, como a los no entiendo eso qué es tu trabajito la o sea, santería de por, ese... sí por ejemplo ella me daba un coco con sangre adentro y iba se lo ponía enfrente de la casa a la persona que le pagaron para que le hicieran eso no este ya a los ocho años yo era un alguien que le avisaba al, a los más grandes a donde yo vivía que Estaba lo, eh, la policía, un carro raro, ¿no? Ya los a los 10 uh, años yo ya vendía de todo, este, LSD, ácido, esos... ¿LSD? Sí. Ah, eh, pastillas, drogas, pues. Sí, pues no era una pastilla, es como un cuadrito, un papel que te pones debajo de la, de la Sublingual, lengua. Sublingual, ¿no? ahora de la, la, la lengua. Este... Oh, oh, oye, con son, son muchas cosas, pero a ver, vamos con la santería. Ochun, yemayá... Todo esto, cuando se echa uno un trago hay que eh, eh, tirarle al piso, debe sí. eh, pastear tres veces, los collares, santo coronado, todo este lenguaje que seguramente, bueno, tu mamá como santera lo, lo manejó. ¿Tú seguiste la religión de la santería? Sí, porque mi santo era San Lázaro. este Y pues mi mamá hacía todo eso, le hablaba a, la, a los espíritus, tiraba los caracoles, leía las cartas, de todo, ¿no? este Pues, esa es parte de nuestra cultura. Oye, ¿y tú sí crees en la santería? O sea, tú... Este... Yo ya no. Yo ya yo, yo no creo en ninguna religión. Yo no creo en Dios. ¿Por qué? ¿Qué te hizo dejar la santería o dejar de creer en ella? No, no, no quiero entrar mucho en detalles. Nada más que yo no creo en la religión, sea la que sea, yo creo en Dios. Ok. Ahorita, a ver si al ratito te, te saco eso. Entonces, a los ocho años de edad, ¿Tú ya le avisabas a los demás, viene la policía? Hay un carro raro, hay una persona que no es de aquí, ese pero, era mi pero trabajo. Pero es que te tocó la época brava de Miami, cuando Miami realmente se es hizo sí. muy agresiva, que estaba en las noticias, hacían programas en Miami por la peligrosidad de la ciudad, ¿no? Sí, pues a mí me tocó ver muchas de esas cosas, pero yo estaba muy joven para estar involucrado en eso, ¿no? este Yo vi ya, yo a los ocho años ya había visto como tres, cuatro muertos, o sea, Era un barrio muy bravo, ¿no? Y este, no había mucho dinero y tenía que hacer dinero la única manera que podías. La primera vez que, que, que vendes droga, ¿qué edad tenías y qué vendías? ¿Dónde la vendías? Como 10 años, una esquina, cada quien tenía su esquina, cada quien tenía alguien que trabajaba. Este, yo tenía un patrón, se podía decir, él tenía un patrón y controlábamos varias esquinas. Y entonces este, yo vendía todo tipo de droga, pistolas, carros robados, o sea, de todo. todo. Entonces, yo ya a los 14 años ya estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel? En toda mi vida. Uh -huh. Como 10. Vamos con la primera vez. 14 años. No sé si en Estados Unidos haya la figura que se conoce aquí como eh, Tribunal para Menores o Consejo Tutelar de Menores. ¿Ibas a la cárcel de niños, de jóvenes o la de adultos? Sí, no, no, no, de jóvenes. ¿Bajo qué cargos te llevaron? Este, robo de carro y estar portando una arma y asalto. ¿Cuántas veces asaltaste? ¿Tienes idea? Ah, mmm, ese no era mi fuerte. ¿Cuál era tu fuerte? Este, vender pistolas y carros y drogas. ¿Cuánto valía una pistola? Con... Pues depende que qué querías, un nuevo milímetro, este un 375, un Uzi, un cuerno de chivo. Depende de qué querías. Todo eso tenías acceso a los 14 años de edad. Sí. ¿Y tus papás qué? No se daban cuenta. Pues mi ¿no? papá yo no me llevaba con él, él casi nunca estaba en la casa y mi mamá no me podía controlar. ¿Y tus hermanos también hacían lo mismo? Tenía dos. Uno quiso ser como yo, yo era muy bravo y muy este, o sea, yo me recuerdo una vez te voy a dar, Ahora que me recuerdo, había un señor que el que manejaba la Este, ese camioncito que vende este, eh, helado y yo le había chiflado y no paró y nosotros agarramos un carro, fuimos detrás de él, lo sacamos, regresamos al barrio y le dimos helado gratis a todos los niños y nos quedamos con la lana. Imagínate, mi barrio yo era como un ídolo después de ese día y yo hacía muchas cosas así, entonces él quería ser como yo y este, yo no quería que siguiera mis pasos, pero... O sea, imagínate a los 14 años estar ganando casi 5 mil dólares al día, carro nuevo, ropa nueva, alhajas. A mí me encantaba llamar la atención. Y este, entonces él quería seguir en mis pasos, pero él mal, a él lo balacearon y está paralizado. Se quedó paralítico tu hermano. Sí. Oye, ¿y tú eras como Scarface? ¿Te acuerdas la política sí. de Scarface que era vendo la droga pero no me la meto? ¿Te sí. metías drogas? No, no, no, no. a mí nunca, yo no, yo no experimenté con drogas hasta que yo tenía como 32 años que falleció un hijo mío y yo me lo perdí y empecé a meterme drogas y a tomar cosas que nunca había hecho. Fue la, fue un momento importante en tu vida que te marcó esa, esa etapa ahí en Miami y ¿cuántos años estuviste en la cárcel cuando caíste la por primera vez? Bueno, la primera vez que fui nada más tuve como 10 meses Este, porque era mi primera vez Y en ese tiempo Las leyes para menores eran Por eso usábamos, hasta yo Cuando ya tenía, este Tenía más de edad, me gustaba usar Los menores, porque si los agarraban No le daba mucho tiempo, lo mismo que hicieron Conmigo okay. ¿Cuánto ha sido el periodo más largo de tiempo Que has estado encarcelado? Este, un año okay. Déjenme a, a un corte comercial Le tengo que preguntar a a Conan, si las cárceles son como dicen que son, si es verdad que llegan ahí y es una universidad del mal, él es Conan, el luchador, es Carlos Espada, estamos platicando con él, volvemos. Ayudaba a mantener este, los... este Uh, las armas que te, que nosotros lo, lo, los este mantenimiento de armas ¿o uh, mantenimiento de las armas entonces yo no tenía que salir y matar a nadie y no llegó el momento en que tu vida corría peligro sentiste que te podían no, sí, sí, sí, muchas veces o sea una vez en, eh, cuando estábamos en, el, en la guerra de Irán y de Irak ir, Irak sin querer explotó un este un barco de nosotros Y se oía y se sentía todo el material pegándole al voto de nosotros. Y pues tú decías, y si nos pasa a nosotros, no sin querer, pero que nos lo hagan a propósito. Somos una cosa enorme en el mar y pues tienes este... pero te, te, te pone más fuerte, ¿no? Oye, ¿y cuál es el sentimiento que se tiene cuando se va a pelear por un país en ocasiones que, que muchas veces son causas que no nos competen a los ciudadanos, no? Tú como americano, ¿tú qué? O sea, luego muchas veces son intereses y es dinero y es posiciones económicas. ¿Qué, qué se siente con él? Pues yo este, yo era este, ideo, ideólogo en el sentido que todo lo que me decía los Estados Unidos yo lo creía, todo lo que leía yo lo creía, ¿no? Hasta que me empecé a dar cuenta que íbamos por intereses que eran petróleo. O sea, ellos no nos, había, no nos habían atacado. Y estamos ahí nada más para proteger el petróleo de unos ricos, nada más. Y a ellos no le importaba si, si moríamos o no. Y, y ahí es cuando ya yo, era muy duro salir a un lugar y tener que pelear para una causa que no crees. Pero si tú no lo hacías, te metían en el bote. Y ahí sí que, ahí, ahí te quedas. Deserción en los Estados Unidos es algo muy serio. Este, y, y por eso yo me salí, a lo mejor yo me hubiera quedado ahí los 20 años Oye, ¿y la compañeros tuyos murieron durante las guerras? Este, en, en a donde yo estaba no murieron, casi nadie murió ¿Qué es, qué es peor? Estar en, sé que es distinto sí. Y son motivos diferentes, pero son momentos muy fuertes Tanto el estar en la cárcel, como estar en la guerra ¿Qué es más fuerte? Yo creo que estar en la calle, porque cuando yo estaba en el barco, pues si algo te pasaba, la verdad no lo veías. Te iba a llegar un cohete y boom, ¿no? Y en la calle yo lo sentía parado en la esquina, yo lo sentía saliendo de mi carro muchas veces, o sea, en la noche. O sea, yo creo que lo siente más ahí. Este Y como tú dices, son dos cosas muy diferentes. Pero la guerra es muy duro, nada más, porque pues no sabes en qué minuto... Este, te pueden explotar el barco. Cuando nosotros estábamos ahí en, en líbano me recuerdo esto muy bien, este, era una de las primeras veces que hubo un ataque terrorista contra los Estados Unidos. Vino un, un musulmán con un camión y le pegó un edificio, un edificio y mató como, a cien, no, como 200 soldados. Entonces era la primera vez que... Esto estoy hablando del 82. Estoy hablando de cuando por primera vez el terrorismo está pegándole a los Estados Unidos. Mucha gente cree que fue 9-11. Entonces, tenías miedo que te podía pasar eso a ti también. Wow. mira a un corte comercial. Conan era boxeador, ya sabía meter las manos y cae la, la oportunidad de, de la lucha libre. Él, ¿Qué es más deporte? ¿El box o la lucha libre? Él es Conan con el regreso. La presencia estelar del señor Conan. Oye, Conan, ok. Tu papá te enseñó a meter las manos. ¿A qué edad empezaste a boxear? A los. como las, los 10 o los 12. Algo. Pero ya. y antes ya te aventabas trompos. ya te peleabas sí. antes. Sí. ¿Y eras sí. bueno? Ganaba una, perdía otras. nada más que yo siempre me metía con los más grandes. A mí siempre me gustaban los retos y quería que me tuvieran respeto o miedo, no sé qué. Pero siempre me gustó llamar la atención. Toda mi vida me ha gustado la, llamar la atención. Si te recuerdas, antes yo traía trenzas. Claro, y por supuesto. Placas que decían Conan con esmeraldas. Y es bien chistoso porque ahora yo soy bien reservado y no me gusta mucho la atención. Pues dicen que la, la única enfermedad que se quita con los años es la juventud, ¿no? Sí. Y la juventud, pues es inmadurez a los sí. 44, casi 5 años sí. que tienes. Pues ya tenemos te que empezar a madurar, ¿no, mi Conan? Sí, sí, sí. Ok, oye... Pero, que okay, empieza a meter las manos, te va bien. ¿alguna vez ganas dinero por pelear, por boxear? No, no, no, no. Yo iba a ser profesional, pero es cuando me lastimé en el ejército y pero no por dinero. Porque también allá en Estados Unidos, por ejemplo, yo he conocido eh, campeones de, de todos se vales es que se sí. pegan con todo, que esos muchachos empezaron, por ejemplo, en Chicago, en bares, sí. eh, peleando por dinero. Sí. Y este, y, y de ahí pasaron al profesional. Sí, y no, no, no, yo siempre peleé a Mateo en un ring. Ok. La primera vez que ves la, la lucha libre, ¿a qué luchador ves? aquella vez ves en Tijuana que te fascinó? ¿Aquel mundo de colores, de máscara, de misticismo, de hielo seco? Que todavía no, no era la parafernalia que es ahora. ¿no? Sí, pues todo va evolucionando, ¿no? Este, los primeros que vi, me recuerdo, era Kato con Lee, Kung Fu, Kendo, que eran los fantásticos, que eran un grupo increíble, muy ágiles. Este, el Negro Casas, que a mí me encantaba verlo, este, el perro aguayo, fíjate. El papá, claro. El papá. Y es bien chistoso porque vi al perro aguayo, siempre me encantó su estilo y yo perdí la máscara con él y luego yo le quité la cabellera para wow. que vea cómo es la, la vida, ¿no? Este, porque yo subí así como la espuma. Este, el perro aguayo, este, sangre chicana, cuando era sangre chicana. Este y los brazos contra los villanos, una lucha. Era maravilloso sí. los brades. Sí. Eran cuántos bra ¿Tres eran brazos, tres brazos. ¿Tres, tres, tres brazos. Sí. Eh, y era el brazo de oro, el brazo de plata sí. y el y el brazo. Sí. Y era algo que yo nunca había visto en los Estados Unidos, porque eran tres gorditos y hacían comedia, pero a la misma vez sangraban y a la misma vez, o sea, y los villanos que eran bien aguerridos. El superporky porky, un deportista porky. tremendo, una panzota <ríe> sí, pero Sí, yo nunca había visto nada como eso y me quedé muy impactado y me invitaron a, a luchar. Ok. He oído que para ser luchador se tiene que hacer cinco luchas. Que lucha olímpica, lucha grecorromana, lucha no sé qué aquí. ¿Tú ya estudiaste todo eso o te metieron así el día de No, a mí me metieron así. Ellos, o sea, Rey Misterio, el, el, el grande, no, no, no, no el... Junior? No ajá. el Junior. Él fue el, ¿El tío? Que, ajá, él fue el que me entrenó. Y él desde que me vio sabía que yo iba a ser algo especial y a mí me... me o sea, yo, yo cuando entrenaba la gente venía a verme porque yo era muy ágil para mi tamaño y este a mí me... yo tenía menos de un año este, entrenando y ya, ya debuté en, en Tijuana en la lucha estrella. Ok, ahora, la caída, o sea cuando tú estás plantado y estás tirando golpes, das, recibes, te enconchas y demás, pero aquí el 90% de la lucha es en el piso Ajá. ¿estamos de acuerdo? ¿no? Sí. o sea, poco más poco menos, la, la, las caídas ¿Cómo, ¿cómo aminorar el golpe de la caída en la espalda con tu peso? de hacer un dolor endemoniado ¿no? porque una de las, uno de los secretos de la lucha libre, yo creo que es, es que te enseñan a caer y te voy a dar un ejemplo, yo pudiera agarrar Cualquiera persona de aquí y lo levanto y lo tiro en el piso y se van a lastimar claro. porque no saben caer. Pero cualquiera me puede agarrar a mí, me puede tirar, caigo y me paro porque ya yo sé caer. ¿Cómo y eso, caes? Este, pues es, es, lo tienes que practicar, pero estás rompiendo tu caída. Cuando le pegas al piso rompes tu caída con tus manos para que todo sea, primero tu... tu cuerpo no, reci no reciba el golpe directo. ...y a la misma vez estás metiendo tu cuello para adentro... ...para que no tengas whiplash... ...¿cómo se dice eso en español? No sé. Este, para que no te... Que no rebote. No, que no rebote, sí. Entonces estás así y sabes caer... ...te puedes levantar de cualquier caída. O, oye, Conan... ...¿la lucha libre te ha dado todo lo que tienes? Ah, aunque no lo crea, yo tenía mucho antes que entré a la lucha libre... ...como te digo. A mí me gustaban los buenos carros este las joyas este buen departamento yo siempre viví bien y Miami es un lugar de competencia de quién oh. tiene qué marca y o sea si tú ahí no tienes Gucci Dolce y Gabbana eres un naco para ¿Y empezar. eres nadie no sí, existe sí para empezar entonces yo yo parecía estrella yo caminaba en la calle aunque no era nadie yo me creía estrella a mí nadie na me beach, podía decir nada donde so sea. sea o sea yo ya tú sabes con el Yo era un cuadanazo, o sea, y este, y pues entonces cuando llegué aquí tenía dinero, nada más que a mí me gustó mucho la lucha, mucho, me llamó mucho la atención y aparte que como yo era una persona que le gustaba llamar la atención, qué más bonito que están en medio del ring y la gente coreando tu nombre. cuánto tiempo te tardas en llegar a ser figura? Yo fui figura de los más rápidos que ha existido en México, así. Tú fuiste el primer enmascarado, ¿estoy en sí, lo correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste enmascarado? En Como dos años y medio, a lo mejor tres. ¿Pero no te gustaba luchar en mascarado? Este, no, no me importaba. O sea, nada más que yo sabía que en e yo, yo me di cuenta a una edad muy temprana en la lucha que para ser alguien tenía que ser, que tenías que arriesgar algo, ¿no? Porque hay gente que se reten eternamente y nunca se van a desenmascarar, no, que tu máscara, y que tu pelo, y quién sabe qué, y puro wiri wiri, y no hacer. Yo entré y dije, aquí está mi máscara, y lo hice con un grande, el perro, el perro me desenmascaró, ya te puedo decir, y cuando, pero, cuando yo le quito la cabellera, yo voy, es más, en la lucha de máscara, yo me fui para arriba, porque ese día, yo había traído a mi hermano desde Miami, Y andaba con Vicky Palacios, que era la reina de la lucha libre en ese tiempo. Entonces él estaba sentado arriba de su pierna. Y yo le había dicho a él, si yo pierdo, ¿llorarías? Y él me dijo que sí. Y si gano, ¿qué vas a hacer? No, me voy a poner bien contento y voy a bailar. Entonces, este, cuando yo pierdo la máscara, él viene, él sube, él nada más tenía como cuatro o seis años. Y este, venía vestido de bronco. ¿Se recuerda al grupo ese bronco? Se murió mi amigo, bronco. Ajá, sí. Y se, se andaba vestido como ellos, subió a Rin, yo perdí. Yo le quité la máscara. Él me quitó la máscara, se puso a llorar y me abrazó. Y el lugar entero empezó a corear mi nombre. Es más, Paco Alonso, que es el, uh, el dueño de la Arena México, yo, él me mandó a mi casa para descansar, creo que tres semanas. Y él me habló y me dijo: Tienes que regresar porque. Andas como pan, no, no pan caliente, como mantequilla arriba de pan caliente. La gente te agarró increíble y me regresé. Y entonces dice el reto, cabellera contra cabellera contra perro aguayo. Le quité la cabellera. Luego le quité la cabellera a caras. uff, arriba. ¿Es real la lucha libre? La lucha tiene, como todos sabemos, yo no le voy a insultar la inteligencia a nadie. La lucha libre tiene un poquito de... De teatro, de drama, de risa, de fantasía, de realismo, un poquito de todo. No se puede definir a dónde empieza el deporte, a dónde empieza el espectáculo. ¿no? El show. Esta es un... la, la, la, la cosa es entretener. Sí. Por ejemplo... yo, soy, yo me considero, ya yo no soy luchador, yo me considero un showman. Es claro, lo que yo soy. de acuerdo. Sí. Llega, llega el momento en que al cuate con el que te golpeaste o te golpeó o te ganó son cuates y se van a tomar un café o se te invita a cenar a su casa o pasan por unos tacos después de que tú le ganaste te ganó con esto regreso el Escona, estamos en compañía de no le cambies volvemos mío no pues este antes que nada somos compañeros de trabajo y hay gente que me han lastimado y Y salimos y comemos y no hay problema, hay gente que no me caen bien o yo no les caigo bien, o sea, yo soy muy sincero, y yo siempre he dicho que yo prefiero que me odies por lo que soy a que me ames por algo que aparento, no claro. y me gusta hablar las cosas como son. Y es como en todo, como aquí en tu trabajo, debe haber gente que no te cae bien y viceversa. Debe haber gente que es difícil trabajar con ellos, gente que creen que lo saben todo. Hay de todo en todos lados. La lucha es lo mismo que aquí, que en un hospital, que en un colegio. Los mismos. Entonces, hay gente que me caen bien y siempre. ¿Quién ¿Y te ando cae gordo? Así, gordo. Este. Hay, hay varios. Uno. Porque quieres un nombre, ¿no? Oh, porque... Si te da miedo, no. O sea, si te da miedo decir los nombres, me guárdatelo. Me da miedo. Ok, está bien. No. Yo entiendo. No, no, yo te... este, para empezar, este, el cibernaco. El cibernético te cae sí. mal. Naco, naco, no. El cibernaco. Uh -huh. Oye, a ver, con el cibernético pasó algo. Y, y yo tengo que preguntar, yo de repente me enteré que tú estabas, que te estaban trasplantando un riñón. Que por unos golpes que él. ¿Fue real eso? ¿Eso fue de veras? Sí, pero a mí yo me había lastimado en los Estados Unidos, en una empresa que se llama TNA. Y cuando yo vine para acá, este él me pegó con un tubo y me volvió a lastimar. Pero ya yo llegaba lastimado. O sea, eso no estaba pactado. No, y no es tanto estar pactado o no estar pactado. Yo nunca me molestaría porque alguien me lastime, porque yo he lastimado a gente. Yo me molesto porque es un señor que cuando este, yo estaba en AAA y yo era la máxima figura, él era un don nadie en el toreo y me vino a pedir trabajo. Y aunque era malísimo, yo lo ayudé porque me cayó bien. Y, cuando, y yo lo orienté, lo ayudé, lo apoyé. Antonio Peña me decía muchas veces, este güey es un bulto, porque él lo... ¿Por qué dejas que él luche contigo? Porque tú eres muy especial, ¿con quien vas a luchar? Dice, porque este, me cae bien, es noble, y pues me voy a los Estados Unidos, a Europa, a Puerto Rico, porque yo sí me he internacionalizado, muchos están aquí, nunca salen de aquí, o te dicen la clásica que fueron a los Estados Unidos, sí, fueron a Los Ángeles, o a Phoenix, o a Houston, donde que está lleno de mexicanos, claro. pero pregúnteles, un americano lo conoce. En los Estados Unidos, los tres de México, porque yo me considero de México porque aquí me hice, que tienen cartel, es Eddie Guerrero, que en paz descanse, Rey Misterio Jr. y Conan. Boom. Wow. Entonces yo regreso y veo que él es envidioso y me está politiqueando y este. Este um, poniéndome trabas. Y este. Y desde ahí ya me cayó mal el muchacho. Oye. Este, platícame, porque te fuiste un tiempo a Estados Unidos, un tiempo a Puerto Rico, y un tiempo a Europa, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Por qué? O sea... Porque la verdad, mira, no por oírme fanfarrón, en México ya lo había hecho todo, yo hice hasta novelas, hice un disco de rap, este... Había hecho, en la lucha ya lo había hecho todo, yo todavía tengo la entrada más grande en la historia de la lucha libre en México, que es 50 mil gente para la lucha que hice con 100 caras de retiro en Plaza de Toros. O sea, me, yo quería otro reto, siempre he sido una persona de retos. no Y me fui a los Estados Unidos y me traje a Rey Mysterio Jr., me traje a La, a la Parca, a Liz Mark Jr., a Juventud Guerrera, a varios luchadores y fuimos ahí a implementar el, el, el estilo mexicano porque el primero que le hablaron fue a mí, a Rey Mysterio Jr. ni y lo conocían. Yo, yo fui el que fui, abogué por él. Le dije, deja que vean este muchacho, es algo especial, igual que Psicosis. ...pero el primero que fue allá fui yo... ...yo fui el primer latino en tener el campeonato de los Estados Unidos... ...antes que Rey Misterio, antes que de Guerrero... ...el primero en tener el campeonato de televisión... ¿Es tu amigo? ¿Quién? ¿Es tu amigo el Rey Misterio o no? Sí, es mi mejor amigo... ...o sea, yo lo traje a México... ...yo lo traje a los Estados Unidos... O, oye, acá de mencionar escena Juventud Guerrera... ...es un programa especial tuyo... ...no quiero entrar ni hacer mucha a Faramay y demás... ...pero serán amigos ustedes... Sí... Yo ya son acérrimos enemigos... Y la verdad, ¿cuántas veces no te ha pasado eso a ti? ¿Nunca? Sí, claro. Es parte de la vida, papá. Y si la gente no sabe ser agradecida, pues yo no me voy a dejar tampoco, ¿no? Este, y aparte que él inventó toda una historia que de verdad yo no creo que tiene mucho que ver en algo como esto, ¿no? Pero a, como, a, a lo que voy es que este Rey Misterio yo lo descubrí cuando tenía como 13 años, estaba en Tijuana entrenando. Y me recuerdo que cuando Antonio Peña empieza Triple que yo lo empecé con él y también Octagón, le tengo que dar crédito a él, nosotros fuimos los tres fundadores, él me dijo, necesito gente nueva, gente joven. Entonces le dije, mira, hay un muchacho, está chaparro, está flaquito, me, se llama Rey Misterio y otro que se llama Psicosis, los dos eran de Tijuana y los traje. Y al principio él lo quería meter con los minis, con los enanitos. Sí, y porque yo, es muy bajito, sí, ¿no? Miren yo, como uno se senta él, ¿no? Sí. Yo le dije, no, es un enano, está chaparro. Y vas, a, y, y vas a ver lo que hace, vas a ver lo que hace. Y este, yo me recuerdo muy bien que él estaba en, trabajando en el, la tienda de su hermano, que él hace pizzas, y él estaba doblando las cajas. Y yo le hablo y digo, oye, vente para México, vamos a empezar una nueva empresa. Y él me dice, no, es que no ha terminado el colegio. Y yo le dije, el colegio no te deja dinero, la lucha sí. No, es que mi novia... Y este, yo le dije, pues, si tu novia te quiere, te va a esperar. O sea, cada cosa que él me decía, yo claro, le decía... Que la algo. Hasta que por fin me dijo, si tú puedes con a mi mamá y mi papá, yo me voy. Fui, hablé con ellos y me lo traje para acá. Oye, y ahora el cuate es uno de los grandes luchadores, las grandes estrellas de Estados Unidos, ¿no? Él es una super estrella de los Estados Unidos y, y, este, y una super persona. Oye, con el, ¿qué pasa? Los luchadores... No vas a insultar la inteligencia, ya lo dijiste, me gusta que eres muy claro. ¿Qué pasa cuando un luchador tiene pique contigo y no te cacha? Te aventas toda la tercera, cuerda entonces... ¡pum! Que se caiga. ¿Te ha pasado? Este, sí. Eh, eso es una, sí, eso, una es bajeza, anti, ¿no? eso es antiprofesional, ¿sí? Y por eso muchas veces cuando tú ves que alguien está afuera esperando a alguien y tú sabes que en la casa, ¡ay, mira, lo está esperando! Pues sí, ese es ser antiprofesional. Como hay profesionalismo en tu industria, hay en la mía, ¿no? Claro. Entonces, este, si tú dejas que alguien se caiga, a lo mejor otro compañero te lo va a hacer a ti o a lo mejor él cuando regrese. Y es, es, es de las pocas cosas que no, no se vale en la lucha libre. Porque co corre peligro la vida de sí, esta persona, Sí, Sí, paralizarlo ¿no? y acabar, acabar este, con la manera que él haga su... le debe de comer a su familia, ¿no? ¿Alguien te lo ha hecho? Este... No tengo evidencias ciertas porque si me lo hubiera hecho, olvídate, yo voy a los vestidores y. ¿Con quién después de una lucha ha, ha salido? Oye, te pasaste y se han agarrado a, a trancazos. Este, con el vampiro. Este, nos agarramos a golpes una vez en Los Ángeles, una vez en la Arena México. Este, ya he tenido varios problemas con varios luchadores. Así es la lucha libre. Por, eso, más? Si, por eso siempre digo que los problemas. Este, de vestidores se quedan en vestidores. No los comentas tú. Sí. Oye, ¿y quién es el mejor luchador hoy en México, en este país? Te tienes que quitar tú. Tú no compites. Pues yo ya soy, este, otra dimensión. No me puedes comparar con los que están ahorita. Este, un luchador completo, completo. Yo diría de mi empresa o de otra ¿De quién empresa. Tú Yo te voy a dar de cada quien para hacer este... Yo creo que en A, este Zorro, el Mesías, Dr. Wagner, Silver King, son luchadores muy completos, muy completos. Este, en la Arena México, sigue siendo mi ídolo, Negro Casas, este, Blue Panther, este... Muy bueno, Rey Bucanero y Último Guerrero. Este, dos caras, pero le falta carisma. En los perros del mal. Vamos a hablar de luchadores, no de imagen. este El hijo del perro aguayo. este o sea, ¿Te gustan muchos? ¿Respetas a muchos? Sí, sí, sí. sí. Hay, yo doy crédito donde se lo merecen. Como te dije, yo hablo... Al grano como son las cosas, no porque alguien no me no puede decir que es bueno, ¿no? Claro. Oye Conan, déjame ir a... déjame ir a un corte comercial y tengo tengo que regresar con la parte privada de Conan. Estaba poniendo cara, pero pues se lo voy a preguntar. Hijos no hijos, mujeres con hombres hombres drogas no drogas. Regreso, él es Conan en compañía de Beníos. El nombre que me puso este, Rey Misterio era el Centurión Ajá. y cuando yo debuté en, en Tijuana, a mí no me importaba si me, me hubieras puesto este, el Vaso, yo nada más quería luchar. ¿El Chichicuilote o la lo Pantera sea, Rosa? Sea, sí, y este, la Pantera Rosa. Y este, Entonces llego y el locutor me ve y, y yo traía pelo largo y en ese tiempo era físico-culturista entonces todavía no por la, no tanto como antes o sea yo no traigo la misma musculatura que antes y este me anunció como Conan y la gente el pegó o sea esa, esa misma noche empezaron a corear mi nombre y, di, y me dijo Rey Misterio sabes qué quédate con Conan hasta te hasta te, te queda más claro casado soltero viudo divorciado arrejuntado este <risas> te gustan las mujeres no te gustan qué qué onda qué quién eres cuéntame me, me puedes platicar amigo Era súper mujeriego, ya, ya soy muy calmado. Este, tengo una novia. ¿Te has casado? Sí, este, cuando yo tenía como 17 años. ¿Más una vez? Una vez. ¿Diez ingresos a la cárcel en un matrimonio? <risa> <risa> ¿Qué es más duro? ¿El matrimonio o el bote? Las mujeres. ¿Te casaste en Miami? Um... Esa parte la perdí cuando fuiste a San Diego. Cuando entré al ejército, el, claro. había una base naval y de, de box en San Diego. Yo, yo, te acuérdate que cuando sí, yo sí. estaba enfrente del juez, a los 17 años, ¿Ya, el, ya, ya, ya, ya, el mejor ya, ya, ya, aquí no o allá. Oye, ¿hijos? Dos. ¿De qué edades? Seis y ocho. Pero están con sus mamás y una de ellas no me lo deja ver. ¿Por qué no te lo deja ver? Tuvimos problemas y entonces se casó con otro señor y ya lo adoptó y no, no me ha dejado verlo. ¿Y tú no lo has ido a buscar? Sí, pero yo no sé dónde están. No están en México. Se fueron. ¿Y tú el de seis años o el de ocho? El de ocho. El de ocho. ¿Y el de seis? Sí. ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago. ¿Quieres tener más hijos? ¿Te... A lo mejor uno más... ...tenemos que apurarle, ¿no? Sí. Para ah, que lo veas pues, crecer. ¿sabes? Sí. O sea, pues... No, pero ahorita... en ...los Estados Unidos es bien chistoso... ...la moda es... ...si no lo puedes tener... ...adoptarlos... ...y a los 50, 60 años... ...y, y, la, y la manera que ellos... ...lo que dicen ellos es que... ...ahora que tienes más, más de edad... ...eres más responsable... ...y lo puedes cuidar mejor... ...y tienen razón... ...porque yo a los... ...si me explico... ...si hubiera estado más joven... ...yo no creo que pudiera haber... ...cuidado bien a mi hijo... ...porque yo todavía era un niño... ¿Y ¿Tu hijo viene calle. contigo? No. ¿Tu hijo es el, el de.? Yo no, no me gusta que esté alrededor de mi ambiente. ¿Es feo? Pues, uh, unas veces. Entonces no me gusta que esté alrededor de mi ambiente. Dijiste cuando tenías 32 años murió un hijo tuyo. ¿El qué murió? Este, recién nacido. O sea, le explotó la agua a, a su mamá. Y pasó un 26 de diciembre, aparte que fue. Fue una fecha muy difícil para mí por muchos años. Oye, ¿y quién era esa señora? Este... pues un, Yo no creo que ella quiera que diga su nombre, pero ella era este una muchacha que conocí, que era de can de, de AAA. ¿Cuántas veces te, crees en el amor con Anne? Sí. Me, te me haces poco enamoradizo, poco romántico y que a lo mejor si te dice... Oye, bájame las estrellas, que pues, a lo mejor te ríes, ¿no? ¿no? No sé. No, no, yo soy muy detallista, muy romántico, ¿no? O sea, este, este, como te digo, yo fui muy mujeriego. Ese es uno de los problemas que yo tuve con mis parejas. Y este, siempre me han gustado las mujeres, siempre me ha gustado hablar con ellas, estar con ellas. Y este, sé lo que le gustan. Este, pues tengo cuatro hermanas y una mamá. Y mi mamá fue la que me crió, no mi papá. Entonces yo sé muy bien lo que le gustan, lo que necesitan, lo que quieren oír, lo que le encanta. O sea. Oye, ¿y tu mamá qué, qué papel ha jugado en tu vida? Hoy a los 44 años que tienes, a punto de cumplir 45, ¿tienes ya? Sí. A los 45 años, ¿cómo, cómo es la relación con mamá? No, excelente. Ella como cualquier mamá, pues orgullosa de mí y, y hablamos bien y este, ella está en Miami. Eh, no, nos llevamos excelente, ella me crió O sea, ella me iba a ofrecer su riñón cuando yo necesitaba el trasplante Pero nada más que curiosamente su sangre y la mía no eran compatibles Conan, ¿qué, ¿qué te falta por hacer? La, la lucha libre tiene una vigencia eh, No sé exactamente cuánto te quede de, de luchador Pero todo tiene un principio y todo tiene un fin ¿Has abonado para, para con tu retiro? Mira, yo te puedo asegurar que en los últimos 10 años, llámese quien se llame, nadie ha hecho más dinero que yo en la lucha libre mexicana, nada más Rey Misterio Jr. Es el único que ha hecho más dinero que yo. O sea, yo desde el principio este, tuve un lugar privilegiado en la lucha libre y obviamente me pagaron bien, yo siempre creo que fui muy inteligente para este negocio. ¿Lo guardaste? ¿Lo invertiste, sí. lo, sí. lo guardaste, sí. todo eso? Sí. Porque te pueden pagar muy bien, pero que lo gastas en carros bien. Y y no. en placas que digan Conan con sí, diamantes pues, pasé esa época no era eh, eh, ya pasé esa época mírame ahora nada más de esto y ya para saber qué hora es pero este ya todas esas cosas no me importan no este, me, yo le acabo de comprar un Mercedes Benz a mi novia que me lo había estado pidiendo desde hace dos años y ella es no muy no o sea no le importa las cosas materiales pero es algo que siempre quiso no cuando fuimos a comprar al Mercedes Este, había uno que se llama McLaren, que las puertas abren así para arriba, y ella quería que yo lo comprara. Si yo hubiera tenido 20 años, lo hubiera comprado, 25, pero ya no me importa fanfarronear y que, ay, mira, ya está y, O sea, como ya yo pienso en otras cosas, ¿no? Y este, pues ahora traigo un carro más sencillo. No me importan esas cosas, ya no low tiene... profile. Sí, very low profile. No tiene muchas... Bajo. No tiene mucha significancia esas cosas para mí. Ya pasé esa época, ¿no? Este, yo creo, retomando la pregunta, que me gustaría hacer algo en la lucha libre como ser parte del equipo creativo, que yo siempre de alguna manera ha, ha, he portado ideas en todas las empresas que he estado. Este, y, y aunque no lo creas, este, hacer algo donde puedo ayudar a la gente. Yo, como te digo, he ayudado a mucha gente a venir a AAA, traje mucha gente a los Estados Unidos... Este, siempre me ha gustado ayudar a la gente entonces yo creo que me gustaría hacer algo, no sé en Europa, en África, donde que estoy ayudando a gente o a lo mejor aquí en México entrar a la política y hacer un cambio verdadero, no nada más entrar y dejar que el sistema me cambie a mí como todo el mundo, aquí sí que te bajan las lunas y todo y cuando entran ahí las promesas que te hicieron, quién sabe ¿no? Claro. Con una última pregunta, hay muchas personas, muchos chavos que están en condición de calle, en situaciones de falta, de déficit de atención de la familia, y que pueden vivir una situación similar a la que tú viviste en los primeros años en Miami, en esos ingresos a, a la penitenciaría, a la cárcel. Tú eres un hombre que lo superaste, que eres un deportista, y eres un ejemplo, y eres un personaje. Eres el personaje de Conan. ¿Qué consejo le das a esos chavos que nos están viendo ahorita y que están diciendo, mira, Conan... Le pegaba la venta a la droga y yo, porque no? ¿Qué les dices ahora? Pues, este, mira. Yo les puedo decir que vendí drogas, estuve en la cárcel, tengo un hermano paralizado, tengo varios primos muertos. Este, ese tipo de vida, casi siempre. Estás en la cárcel, estás en la tumba, este, no te deja nada, la verdad. Este, si yo que lo hice... Lo pude superar, me metí en la lucha y me ha ido excelentemente bien. Y yo la verdad creo que en lo que yo hubiera hecho me hubiera ido bien, porque soy si una persona que hago las cosas con mucha tenacidad y mucha pasión. Este, ustedes también lo pueden hacer. O sea, no deje que ningún obstáculo, que te digan que eres muy tonto, que no fuiste a la universidad o que estás muy joven o muy viejo, no, uses ninguna, no aceptes ninguna excusa. A mí me dijeron tantas cosas cuando yo entré en la lucha y aquí estoy entonces yo, yo provengo de, de de la misma situación que muchos muchachos y si yo lo puedo hacer que no fui a la universidad ni mi familia tenía dinero y que todo estaba contra de mí cualquiera persona lo puede hacer es querer hacerlo y no aceptar excusas como yo lo hice Conan gracias órale gracias esa es tu casa gracias él es él es Conan no es tan bárbaro es un buen luchador y es un gran tipo Un hombre que viene de, lo decía Luis Donaldo Colosio, de la cultura del esfuerzo. Aquí está, gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, por tu atención, gracias. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita a... en compañía de...